Felicidad Es un viaje lejano, mano con mano La felicidad Tu mirada inocente entre la gente La felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño La felicidad Felicidad Felicidad la playa en la noche o de espuma. Bienvenidos una semana más a DJ Por primera vez en mucho tiempo hemos conseguido grabar dos semanas seguidas. Esto dice mucho de la calidad y la regularidad de los aquí presentes a la hora de ser serios grabando un podcast. Y de una vez más no tenemos el equipo completo. Creo que eso ya es una quimera dentro de lo que es este programa. Así que vamos a presentar a los que se han dignado a, a presentarse en esta ocasión. Tenemos por ahí al, al interruptor de siempre, Blanc, ¿qué tal? Hola, eh... hoy no he interrumpido, creo. Lo has intentado. así ¿Ah, Bueno, eso es verdad. <risa> También tenemos a la boca de los gatos de Guardia, Avandra, ¿qué tal? Hola, ¿por qué, por qué es eso lo que me definen? Porque te pasas el día hablando de gatos en Twitter. Eh, ¿y yo qué quieres que le haga si son todos muy monos y chuchavos? Locos de los gatos. Y también tenemos a Jesús, que es el más cuerdo en este redil. Jesús, ¿qué tal? Bien, con la resaca de Halloween, así que pues aquí estamos, con la resaca. Me levantaba pues la... la... Me levantaba a las 6 de la tarde, o sea, que hasta bien. Fue pues buena la borrachera, ¿eh? No, o sea, en realidad no lo pero me levanta a las 6 porque es sábado. Sí, había muchos fantasmas ayer. <ríe> sí. sí. Sí. sobre todo ayer. <ríe> pues, Ay, ¿Sí? eh, en fin, eh, dejamos que acabe la música y empezamos ya con este podcast, que será un pequeño popurrí de noticias. ¿Qué pasa con la música? Da, da, da. Da, da. My, no, hvordan var det? Smelly cat, What are they feeding you? Smelly cat, smell cat, It's not your fault Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, La felicidad ya preparados para comenzar lo que va a ser este programa. Este ya es un programa de popure de noticias porque no teníamos tema. Y hace cinco minutos empezamos a discutir a ver de qué hablamos y decidimos hablar de noticias. Eso no se dice. Y esto es metapodcasting. ¿eh? Oye, esto es metapodcasting. Ah, eso podría haber quedado como una broma, pues una simple broma, un chastarrillo ah, oh, que no se notase que era verdad. Oh, oh, oh, bueno, y hoy tenemos una noticia ah, bastante... Sí, todo es culpa tuya. Al rincón. Hola. Eh, hoy es sábado y hoy se ha salido ahí una especie de noticia, rumor, que de ser cierta sería bastante curiosa, alucinante. Que es que eh, se dice por ahí que Amazon quiere comprar la, lo que vendría siendo Xbox. ¿Qué? como no xbox la consola en sí sino xbox todo xbox madre mía qué sorpresa es Toda una información digo, completamente por... nueva para mí por oh. <risa> madre mía qué qué, qué fuerte por <risa> bueno, qué silencio incómodo <risa> ¿Qué? Pero... No demasiado ¿Sobreactuada? No era sobreactuada? no era sobreactuada, no era sobreactuada, perdona que te diga Era... A mí me ha parecido Era, era un otro de CNNBN Ay, ah, en fin no. El caso es que no, no sabía nada de esto antes de que lo mencionase Leon antes del podcast O sea que mi reacción ha sido una representación de lo que pasó antes Así que es como, como el programa este de noticias que hace cosas en 3D con, los, con las cosas amorosas de los famosos ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Eh, no Las animaciones no. estas de los sims que hacen Que se ponen a hacer a, a, a, los, los asesinatos y cosas así Y ah. hacen todo igual sí, sí. ¿Ves por la pero, tele? Pero, pero pero mal hecho, ¿no? Sí, sí, sí, mal hecho Sí, lo que dice yo estuvo bien Si te parece, ¿sabes? Ya, bueno, qué decir, son reproducciones ahí Pochas Ya, sí, sí, para reírse de ellas Ay, Bueno, decías, no sé qué de Amazon y sí. no sé qué de Microsoft. Que, a ver, se rumorea que Microsoft se quiere deshacer de lo que es la sección de videojuegos, vamos, de Xbox, y que Amazon estaría interesada en comprar eh, lo que vendría siendo esa sección de videojuegos, es decir, Xbox, porque Amazon ya se lleva hablando un tiempo de que está interesada en crearse su propia consulta, dado que el negocio de lo que es vender juegos le va tan bien. Y eh, hasta ahora se venía hablando de que sería una consola tipo OU, oh, pero mejor, o sea, pero bien hecha. Eh, se ha hecho gracia a sí mismo. <risa> y, eh, ¿De Steve ha, ha Jobs? Ah. Pues, ¿Qué? No, no, que habías dejado hablar de, de repente Qué desastre Ah, no Estaba no, diciendo no. Que, sí. lo que Lo que pasa es que el nuevo CEO de O sea, nuevo presidente y tal de Microsoft Que es la versión india esta de Steve Jobs Wow Pues por... Sí, todo el mundo lo define como tal Pues no es muy amigo de lo que es la sección de Xbox. Y curiosamente, eh, el que está dirigiendo ahora la sección de Xbox es el antiguo presidente de Nokia, que ha sido comprada recientemente por Microsoft. Y que tampoco es muy amigo de lo que vendía siendo la sección de videojuegos de Microsoft. Tampoco es muy amigo de Xbox. Sea, no, es amigo de su, de no es muy amigo de su propia sección. Básicamente. O sea, ya, ya fue recochineo, en plan, a ti te queremos mal, te metemos ahí. Sí, y... es como matar a Pilar Rubio en un programa, ya sabes, ya, si viene de Nokia encima, me, me dices que viene de Android, HTC o de Apple, dices, bueno, pero traes al tío al jefe de Nokia, a Xbox, sabes que no va a funcionar muy bien. Pobre Pilar Rubio. En <risa> <risa> eh... Hombre, a ver, y, y ahora se dice que Microsoft se quiere eh, librarte Xbox y que Amazon eh, estaría interesada, en plan, que si me dices que entre una consola con con Android y de Xbox One, eh, tengo que escoger y ponerme a vender alguna, igual de primeras quiero vender la consola con Android. Pero la Xbox One como que tiene más renombre. Y juego. Hombre, sí. Y por lo menos entre los yankees vas a tener ventas seguras. Sí, sí. Y el informante es dot que parece ser que ya tiene un historial de, de informaciones así filtradas bastante... o sea, bastante cierta ciertas, pues ciertas, bastante grande Y... Y nada, eh, está la cosa así. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis todo esto? Hombre, la verdad yo? es que Microsoft con la última Xbox no tomó muy buenas decisiones comerciales eh, y la gente le cogió un poquito de tiria a la consola por cosas como el, el Kinect eh, NSA eh, y cosas así. entonces, pues, eh, quizás se pueda entender que prefieran pasar el testigo o quizás se pueda llegar a la conclusión de que no tenían demasiado interés en la consola, tal y como eh, comenta León de los, de los directores generales estos. Entonces, pues, igual eso tiene algo que ver. O sea, es mejor cedérselo a alguien que sí que tenga interés en saber vender el producto, publicitarlo, etcétera, etcétera. Y hacerlo sí, atractivo pero, también para la gente. Pero Amazon, ¿qué hace de, de electrónica y tal? O sea, que Amazon... No, si es... Hombre, hacer no hace nada, pero joder, solo tienes que coger a... Le estarían vendiendo todo lo que es la sección de videojuegos, es decir, también los que hacen la electrónica y tal. Yeah. Solo tienes que contactar a la gente que te lo haga. Mercado de esclavos. Si pongo... Sí. ¿Tal cual? Básicamente. ¿Y cuántos camellos dices que vale el informático este? <risa> vale. Bueno, y... En fin. No sé, vale, eh... yo lo pongo... Bueno, di, di, di. Nada, que supongo que si... O sea, yo también había oído los rumores sobre la consola de Amazon y tal. Si están interesados en entrar en ese mercado, pues mm, es lógico que les interese una oportunidad así. Que, hombre, no, yo tampoco sé cómo se desenvolverán, pero bueno, mm, quizá lo hagan bien. No lo sé. Eso solo el tiempo lo dirá realmente. pero ¿Qué vas pero... a decir? Bueno. Mm, no, no, pero, mejor pero, antes. Pero... Oh, ya, contéstale a ella. Ya... Sí, sí. Por supuesto. Contéstele usted, pero, pero, ¿qué? Es que ya se me fue. Ah. <risa> Bien. Oh. Bueno, si te nos, vuelve a ¿Sí? Nos sí. quedaremos sin saber la perla de sabiduría. De sabiduría. No, yo voy a decir que me imagino que serán asuntos de cifra, porque es un mercado y un, una industria, al fin y al cabo. Si a Microsoft no le sale rentable la Xbox, por lo que sea, por pues la querrá vender. No quiero, o sea, no creo que se quiera deshacer de la sección de videojuegos si tiene ganancias, pienso claro. yo. A ver, la selección de videojuegos en sí, por lo que se sabe hasta ahora, sí que da ganancias, pero claro, el margen de beneficios no es tan grande. Ese bueno. es el problema, que te da beneficios, pero la inversión todavía es mucho mayor y el, el negocio de Microsoft siempre, exceptuando lo que es... Eh, La Xbox hasta hace muy poco siempre había sido lo digital, vender licencias y ya está. Y bueno, pero, ahora pero es, que... es que tienen y se ha metido en, en un mercado así más físico y que requiere una inversión mayor. Y a ver, ya con Nokia para empezar no les está yendo muy bien. Eh... De todas formas, salió es que lo digo por la licencia porque salió ayer por ejemplo la noticia de que en el mismo periodo o sea, desde que lleva Windows 8 en el mismo periodo qué pasó con Windows 7 que habrá sido cuánto, un año y medio dos años lleva Windows 8 o cuánto no sé, X el tipo que lleva Windows 8 o se ha vendido 100 millones de licencias menos que Windows 7 en el mismo periodo y entonces dices, hostia, te vas a quitar una sucursal un, una sección de tu compañía sabiendo que la otra no va tan bien como debería y, no sé. y que encima, aunque tenga pocas, pero tiene ganancias y pues no sé Sí, yo es que por esa clase de cosas digo lo de las decisiones comerciales extrañas, es decir, eso siempre ha sido bastante Microsoft A ver, también hay que tener en cuenta que estamos en un punto en el que la gente está empezando a dejar de usar mucho el ordenador eh, para usar más el, el móvil o la tablet que para los usos que les da les sirven como un buen sustituto y eso, eso podría indicar bien por qué han vendido menos licencias aparte de porque Windows 8 ha resultado eh, ser el vista gate 2 Pues, eh, también 100, pero son 100 millones de licencias menos, ¿eh? Sí, a uh, ver, también el año pasado se han vendido eh, eh, ha decaído el número de ventas de ordenadores, con lo cual estamos en lo mismo. Las licencias eh, muchas licencias vendían porque ya iban con el ordenador, pero si se decae el número de ventas de ordenadores, eh, ahí también les influye. No, hombre, puede ser eso también no, hay sé que yo, decir que... no sé yo, eh, porque si te venden, o sea, si Microsoft le vende 100 ordenadores a Maya Market y Maya Market vende 50, Maya Market le ha pagado 100 ordenadores con licencias a Microsoft. Claro, pero si pero bueno, pero luego, eh, eh, eh, pongamos HP, ve que está vendiendo, eh, que está produciendo 50 millones de ordenadores y que vende 25, pues para el año siguiente hace eh, 25 bueno, millones de ordenadores. Eso sí. Eh, respecto a Windows 8 de decir que mmm, he visto alguna mala prensa que le habían hecho, no sé si justamente, injustamente o qué, pero que tuvo críticas bastante duras, eso es cierto. Y bueno, el público general se suele guiar por el boca a boca y entonces pues eh, si el boca a boca dice cosas malas pues es probable que no quiera un ordenador con Windows 8. O si, si te dicen que Windows 8 es malo, se supone que es normal que no lo compres, pero es que si resulta claro. que pero es que los que dicen que es malo es gente que se lo compró y que lo ha probado. O sea, yo conozco a gente que está en Windows 8 y no, por ahora no, no he visto a nadie que esté contento con él. Claro, pero es eso, también impide que haya nuevos compradores, es decir, los si los iniciales eh, critican el producto, habrá menos compradores que si lo venden como algo bueno, que te claro, dicen, ya. "Ah, pues mira, está bien." Entonces, es por eso. Y aparte, a ver, eh, Windows 8, más allá de cómo sea, supone un cambio de interfaciela, de la hostia. Eh, a un usuario general que no tenga demasiados conocimientos, pasa de Windows 7 o, no sé, eh, vista incluso a Windows 8 y, hombre, puede que se pierda, dependiendo de lo burrillo que sea. Entonces, pues, eh, quizá eso influya también. Que digan, uy, esto es muy raro. Mejor no me lo compro. Mm. Tampoco digo que sea el caso de todos, vaya. Pero me refiero a usuarios generales, eh, tipo, entro en el ordenador para conectarme a 20 y cosas así, vaya. De esos mm. que aún usan Hotmail. Bueno, la verdad eh. es que está con Windows XP hasta hace medio año. O sea, que... Bueno, a ver, todo se ha dicho. Eh, volviendo más el ámbito de los ojos hay que decir que tampoco a Xbox con la nueva generación le ha ido muy bien porque ha perdido ese impulso que tenía la xbox 360 y ha perdido eh, su, eh, ha perdido en su gran feudo que hasta ahora siempre había estado sobrerecido eeu Unidos porque se ha vendido más playstation 4 que xbox eh, one Con lo cual, ahí ya está un poco tal. Y si estos, do, si estos dos ta, eh, directivos no eran muy amigos ya de la sección de videojuegos, si, si ya tienen ahí esos argumentos para tal, no creo que, que les haya costado demasiado convencer a la Junta de Hacionistas de que igual ha llegado el momento de deshacerse de lo que viene siendo Xbox, en un momento en el que todavía se mantiene su valor alto. Eh deshacerse de toda esa sección y que otro coja el testigo mm, pregunta inexperta es decir es una pregunta no pretende conllevar una opinión eh, tiene que ver o sea podría tener que ver algo con que no consiguen suficientes exclusivas o algo así yo había oído algo así realmente no sé si es cierto pero había oído que no habían conseguido las demasiadas ventas, no demasiados juegos exclusivos las ventas que para xbox ¿Pero ¿qué, te refieres a las ventas de Xbox One? No, no, o sea que eh, Xbox One no tiene demasiados juegos exclusivos. No, no, pero, pues este, sí. pero te refieres a que todo este... Que podría influir, eh, claro, que podría influenciar en que no tuviese suficientes ventas. A ver, directamente, ¿Pregunto? es que ni Xbox One ni PlayStation 4 tienen juegos ahora mismo. Bueno, tienen 4 o 5, ni 5 y ya cosa. está. Y tienen más o menos los mismos exclusivos, tanto Xbox como playstation, ahí no hay, no hay una gran diferencia de hecho si nos guiamos por exclusivos la que más tiene es Nintendo y es la que más la menos la que menos ha vendido con lo cual no creo que sea de eso ¿Mm? muy, muy bien el ruido ese ya. Fue, fue una, una aportación muy buena a la opinión Si, sí, la verdad <risa> es que ya no, no hay mucho más que decir después de eso Yo no sabría qué, yo no sabría qué decir Ha sido mi hermano abriendo la puerta de repente Sí, yo me he llevado un pequeño sustillo Ay. Os estoy imaginando soltando en micro y da igual eh, No, de hecho lo que hice fue taparlo Bueno, eh, el caso, todo esto, esto es muy bien, todos los rumores y tal, pero ¿de dónde sale? Como ya dije, la fuente es peter dot que ya ha filtrado en otras ocasiones informaciones que eran ah, ciertas. Sí, sí, sí, sí. Sí. Well, y dot, perdón. Y que ya ha filtrado en anteriores ocasiones informaciones que acabaron siendo veraces, con lo cual es una fuente que podría considerarse como a tener en cuenta, como mínimo. Ya. Sí, sí, sí. Pues, a ver, ¿qué pasa? Hombre, eh, estoy imaginando en el E3... L3... Ahora en vez de están Sony, Nintendo y Microsoft, están de Sony, Nintendo y Amazon. Y que te digan, ah, regístrate en nuestra tienda online. Y yo qué sé, no sé. Claro. Dios, yo me imagino cómo será si Amazon lo compra, que te compras un juego digital y te empieza a llegar policía de 200.000 juegos que tienen en la, en la tienda de juegos de Xbox. Ay, Dios. Ay, A mí me sigue llegando publicidad de vídeos parecido de libros parecidos a uno que le compré a una amiga. No, de hecho, me, es que me lo, estoy imaginando, me lo estoy imaginando y estoy seguro de que te compras un juego para Xbox y te llega publicidad para que te compres en la versión del mismo juego para PlayStation 4 y Wii U y PC. Claro. Sí, la verdad es que es un poco cansinos con la publicidad. Y ya no solo sé con comprar, eh, o sea, con que visites un producto, que que mires una página de un libro. Me llegan correos ya de, parece que has visitado este libro, a lo mejor te interesan estos otros 14, y dices, joder. Pues sí, que a ver, la sección esa de los que han comprado esto, también han comprado esto, otro, pues está guay, pero lo de que te lleguen los avisos por correo, pues es cansino. Sí, sí el caso es que Ahora. se pueden desactivar, ¿eh? y los tengo desactivados, pero aún así me llegan de vez en cuando. Sí. <risa> A ver, que, que te llegue alguna oferta interesante puede estar bien, pero que te lleguen todos los días un correo que se dice tal, que te dice, ah, esto te puede interesar y tal, pues es muy cansino. Y Jesús, ya me estás explicando cómo se desactiva eso en, eh, eh, a micro cerrado, que a mí me interesa. Ah, bueno, las opciones de notificaciones en la cuenta de Amazon, no ah, más. Vale, guay. Bueno, pues creo que no hay mucho más que, que comentar. Ah, sí, eh, habría que comentar una cosa que, que tiene bastante coña, y es que Amazon recientemente, como ya dije, estaba pensando en hacerse la consola esta, y Amazon recientemente ha comprado el estudio que hizo el Killer Instinct para Xbox One. Estudio que era una se party de Microsoft. Anda. Tendría mucha coña que ahora comprasen Xbox, eh, en la sección Xbox, para meter, volver a meter ese estudio en la sección de Xbox el destino pues sí va poco a poco, querían probar primero compramos un cachito y si nos gusta lo compramos todo claro, claro. si, sí, se dejaron la demo entonces si claro. nos ha gustado el juego pues uh -huh. ya se lo compran entero yes. bueno, siguiente orden del día sí. Sí, siguiente noticia que había sido propuesta por alguno de vosotros así que informáis vosotros pero hay dos Sí, pues... a ver, hay varias oye eh... ahora que ahora que lo piensan sigue un plan improvisado no o ayer un nintendo Direct vaya es que no lo vi por si acaso lo viste y vi vosotros y me podréis, <risa> oh, sí, sí. me podréis informar un poco de lo que salió porque es que no lo vi no estuve wow. en casa y no pude verlo pues me alegro de que lo haya, me alegra que lo hayas mencionado porque ni se me había ocurrido ni se me había pasado por la cabeza <risa> pues eh. mira Sí, sí, sí. Ay, vaya, por Dios. Es que ahí lo que pasa, ¿eh? Vamos a ver. Ni he hecho aposta. No, ni hecho aposta. Ay, no. Nintendo Direct. Bueno, eh. <risa> respeto, ¿eh? Respeto. Nintendo estoy estoy Direct, por robernos eh. a, a, a los Goya. Para a los Oscar o a los Goya. A ver, los, no, no, a los. Goya y de presentadores. A los och, ya. Tu madre, ya, hombre. Venga. Eh, Nintendo Direct ayer empezó con... Eh, anunciando un nuevo personaje para Smash Bros. Nuevo. Wow. No sé si alguno le... Sí, sí, sí, sí. Eh, ¿Alguno de aquí le gusta Smash Bros? Si lo sigue o algo. Sí. He de decir que ya por 23, confirmados. Yo no lo sé. No ¿Eh? he jugado nunca. Pero me parece una gran noticia que haya un personaje más para un videojuego. Oye, pues sí, Jesús, mejor. para que lo tengas como referencia es el primer juego de Megaman decente que va a salir en muchos años el ¿Eh? puzzle de Pokémon eh, eh, algo más también eh, ¿Plan? ¿Qué más? ¿Qué? Estoy hablando Sí, sí, pero que no entiendo a lo mejor es que se le ha entrecortado a León Pero no sé qué ah. tiene que ver lo del Super Smash Bros. y el personaje con lo del nuevo Mega Man. ¿El nuevo Mega Man? Eh... Sí, está, o sea, he dicho yo que ah, pues me parece muy bien la noticia de que haya un personaje nuevo para el Super Smash Bros. Y ha dicho, así ah, sí, porque que lo sepas que es el mejor Mega Man que va a salir en años. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ah, porque en Smash Bros. va a salir Mega Man. Ah. Sí. sí. Y, y Mega Man es algo así como la saga repudiada de Capcom. Yes. Yes. De hecho, cada vez que anuncian un juego de Mega Man lo acaban cancelando. Ya ves. Pues en Smash Bros. le hicieron un poco un guiño a los fans de Mega Man clásico y va a salir el Mega Man clásico, el de los primeros juegos. Que va... pues tiene todos sus movimientos, su animación de muerte es la misma, cosas de estas. Y usa muchos de los poderes que consigue al matar a los al resto de, de Man, al resto de Men, no sé cómo se llaman los robots, da igual. Eh, y está bastante guay, pero... Lo que anunciaron ayer fue a Little Mac. O sea que si te enteras ahora de que sale Mega Man es porque te interesa el juego, lo cual ya has dicho. O sea que es normal. Sí. sí. Y, uh, y después... Más cosas que presentaron. Sí. Juegos. O sea, Mario Kart 8 para Wii U. Eh... Ah, bueno, no. acaba con ¿Dodge? ¿Has dicho? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No, Hola. Eh, dijo Mario Kart 8. A8, ah, sí, que... entendí, O Dodge o tot o tocho, y dice algo tocho. <ríe> ah, Mario Kart 8. Mario Kart, Mario Kart 8 y digo Vale, tocho. Ahí está. Digo, digo claro, sea, Mario, esta, es y los tochos. Ah. Claro, claro, estaba pensando Ay. eso, y a lo mejor es uno de los grandes y tal, no, no sé. De puedes eh, hacer lo de más putadas a tus compañeros ya sacaron una de las cosas que le gustó así a la gente, es que no recuerdo si fue cuando porque, porque el Nintendo VTX se divide en lo que te dicen desde Japón y después desconectan a Nintendo Europa o a Nintendo América y te dicen cosas desde allí y sacaron escenas nuevas un poco de gameplay del de X el juego este que están que van a sacar tema X, no sé si es que no tiene nombre o si lo van a llamar así se llama X eh, y pinta muy bien que es un, un, un RPG de acción y tal que parece una mezcla entre Final Fantasy 12 y Kingdom Hearts eh, o sea que no sé, tiene buena pinta y, a ver, he de decir que la estética yo, aportando un poco lo de X para que os hagáis una idea, la estética recuerda muchísimo a, a ciertos MMOs como por ejemplo el reciente Final Fantasy 14 sí. si lo miráis recuerda muchísimo sobre todo en cuanto a interfaz y tal Sí. Eh, pero no es MMO Aunque sí que tendrá eh, Cooperativo online Por lo que tengo entendido sí. eh, Hasta cuatro jugadores, creo Y hay mecas o sea que El juego parece ser que merece la pena, pero claro Primero hay que comprarse la Wii U O sea que, ya, ya veréis Y primero tiene que salir, que está por determinar La fecha de salida ya. Dentro de X años Claro no, eh, no. Uh -huh. Interesante pinta Ya Eh, y algo más también salió en el Nintendo Direct, pero esto fue lo que más me llamó a mí la atención. Aunque bueno, los Donkey Kong a mí no me gustan mucho. Bueno, no es que no me gusten, es que no no, no me interesan y no los he probado mucho, o sea que no, no sé. Y el Mario Kart, pues nada, Mario Kart nuevo. Y ah, sacaron imágenes del nuevo Kirby, Kirby no sé qué, para 3DS, que también pinta guay. y Muy Nintendo todo. Sí, todo muy Nintendo. Últimamente los, los Nintendo Direct estaban anunciando así juegos que ya sabían cómo eran, o juegos así medio raros, eh, para la eShop y así, pero la verdad es que ayer se pusieron con los juegos así grandes, o sea, Donkey Kong, Mario, Kirby, son, no sé. Pero eso, eh, eh, por... es que cuando empieza ¿Qué? No, no, acaba, acaba. Ah, es que cuando se ponen a anunciar en Nintendo Direct juegos de los personajes de Smash Bros., es cuando la gente se pone a, a, a gritar. Porque es son juegos Nintendo-Nintendo y es Nintendo puro y duro y la gente a veces quiere eso también, más que cosas nuevas. Eh, he de decir que no ha, todo ha sido Nintendo-Nintendo, ya que también ha salido un nuevo tráiler para Bayonetta 2. Cierto. Que eh, mostraba un nuevo personaje y... La... Yu-Gi-Oh! Era yu oh Sí, sí, era, era Yu-Gi-Oh! ¿Sí? Era Yuguo -Oh, y es un personaje jugable y joder si le ha sentado mal a los fans porque los de Night Games, que son unos fans declarados de Bayonetta, eh, es, están ya todo están en, en drama tremendo desde que vieron al Yuguo -Oh por ahí dando vueltas. Madre mía. Bueno, decimos que Jesús, pa Jesús que no ha visto el Nintendo Direct y que trajo el tema a colación, ya que ya que está interesado. Eh, es que Le llama todo el mundo Yugüio -Oh porque tiene un colgante que es un colgante dorado con una pirámide y que parece el puzzle milenario. Mm. O sea que es Yugüio -Oh por eso. Y para bueno, yo, me temiendo, es. yo me estaba temiendo el corte de pelo de Yugüio. -Oh, sí, así venga. que no es tan malo como parece. Lo más natural del mundo, el corte de pelo de Yugüio. -Oh. No lleva el corte de pelo, pero creo que está maquillado de forma parecida al tío de Yugüio. -Oh. ¿Allá mi? Sí. Yami Yugi. Dios mío bueno, Yami tiene Yami se pone eyeliner. ¿Vale? eyeliner ¿vale? sí, porque no es normal que Yugi tenga los ojos hiperredondos y Yami los tenga todos almendrados así que es, es eyeliner egipcio. es eyeliner y todos los egipcios se ponían sí, eran tan claro. malis que se maquillaban con pues, claro. la, la marca Mayben son tan malis que tienen una religión sí. porno, en fin, sigamos Eh, más allá de eh, eso, es que ya no recuerdo interés, muchas cosas no más que salieron que Hay muchas cosas que mencionar, ¿no? No, eh, creo que eh, desconectaron a los indies eh, a Algún juego indie nuevo que van a sacar Ah, van a sacar eh, un juego que ya está creo que está en Steam desde hace mucho el Shovel Knight no me Lo sé. conocéis, ¿no? Shovel no Knight, no. ¿no? A lo mejor es nuevo y... A lo mejor es nuevo y a mí me parece que es viejo porque lo anunciaron hace mucho o algo así, pero ese, eh, la estética es 8 bits o 16 o lo que sea, <ríe> estética retro más o menos. Eh, con es Shovel, Shovel, ¿Shovel Knights o cómo? Shovel Knights, Shovel, Shovel de pala Shovel en inglés. Pala. Vale, sí, sí. sí. Y, a, te, a, tenía buena pinta, pero en fin, un juego sencillito parece. Y algún otro más indie también salió, pero no no me llamaron la atención aparte de ese me llamó la atención porque ya había oído hablar de él pero no sé, pensaba que lo ibas a conocer eh... y algo más también yo también me salte en Nintendo Direct así que ah. sí, no bueno, puedo aportar y... demasiado en esos aquí aspecto. estamos todos verdes ¿eh? yo sí, me vi el, el trailer de bañonete y poco más ah. es que eh, me hizo gracia porque en Nintendo Direct al principio de todo ponía eh, dijeron Peggy 18 y era todo de Kirby, todo de Donkey Kong y todo de tal y todos diciendo, pero Peggy 18 porque y al final sacaron el, el, no, no. el trailer de bayoneta y fue como, ah, vale, vale sí, sí, sí que además okay. eh, fue, eh, sale la bayoneta diciendo si la habían echado de menos y tal, con lo cual ya ya fue Sorpresa. ahí para los fans total service por hoy duro y después bueno, decía la gente, ah, salió algo nuevo sobre Pokémon, salió algo nuevo sobre Pokémon y sí, pero el juego este de puzzle Un, no sé si recordáis Pokémon Link También llamado Pokémon Trocei Era de Pokémon, tienes que ir emparejándolos Y hacerlos desaparecer, lo típico Quiero recordar que sí sí Pues pues ahora es Pokémon Battle Trocei o algo así Creo que se llama, Battle Link o Battle Trocei Y tiene también Buena pinta, pero yo preferí un Pokémon Pinball Que me gusta mucho los Pokémon oh, Pinball Yo ya. también los No sé, habrá Pinball que probarlo guay. Sí. Y qué más ah, eh, Es verdad, un, un juego free to play Para la Nintendo eShop también sacaron eh, De luchas de submarinos wow Sí, sí, lo que pasa es que Lo tira por la ventana a Nintendo Ya, ya, sí, bueno eh, Pero oí a alguien eh, que, O sea, leí a alguien que se lo bajó Y lo probó Y mmm, free to Free-to-play solo hay dos de los submarinos hay muchos otros modelos que si los, los quieres tener pues eh, tienes que comprarte la versión premium, o sea que puedes jugarlo pero es eso, pay to win supongo uh -huh. eh, a ver qué más ah, sacaron ayer por fin el Nintendo, no, el Super Mario Bros Deluxe eh, de la, el que iba a estar eh, lo iban a sacar gratis para todos aquellos que se eh, registrasen en su consola en, en nintendo network su consola 3ds con todo esto que sacaron de Miiverse verse en, en diciembre no sé si os acordáis eh, yo no pero me interesa ya pues tú, ya tú no te lo llevas el juego lo siento porque si te con si, si registrabas tu nintendo 3ds en nintendo network <ríe> Si, si la registrabas, creo que en diciembre o, o oh. semanas después de que sacaran el anuncio de Miiverse, pues sí, te decían, bueno, pues te mandaremos un email con una clave para el Super Mario Bros. Deluxe. Y ahora, pues, eh, yo lo tengo. Me <ríe> porque me conecté a eso y tal. Pues a ¿Sí? me llegó. Pues nada, ¿Sí? Pues nada. Pues, perfecto. Te llegó la clave pues del Super Sí, sí, sí que usé Miiverse. O sea, yo pensaba ah, que pues tenía registrar algo más, pero yo los registré no, no, no, no. hace poco. No, es no, eso, es eso. Ah, bueno, no pues... No sé. Nintendo no vaya a ser. Callaos, <risa> vale, vale. pues callaos. Sería, sería, sería registrarlo antes de San Valentín o algo, yo qué sé. Puede ser. Sí, sí. ¿Qué, ¿Y qué más cierto? sacaron? Eh... Ah, por cierto, ¿qué? Nada, que me acaba de enseñar León al personaje de... de iba a decir de yu -Oh, De Bayonetta <risa> y más bien se me parece al malo, al de pelo blanco este que estaba como medio <risa> poseído. ¿A Bakura? Pero bastante, sí, <risa> coño, no me salía pero, el nombre pero, tiene, pero Bakura no tenía la, la pirámide creo, o sea que no cuenta Sí, bueno, uh, yo le vi un collar ahí medio redondo y tenía ya. rastas blancas en el pelo el tipo <risa> que, sí. Hombre, el parecido es mm, relativo Bien pero vale. eh, Vamos a ver, ah, ¿qué más salió? Ah, el, el, el nuevo Yoshi's Island que me gusta mucho Mario's Island, pero a mí por lo que me gusta mucho también es por la estética, aparte de su jugabilidad y la estética se le han cambiado. Hicieron como con Rayman, como lo como lo comentábamos en el podcast anterior que Rayman antes era todo dibujado y ahora es medio 3D, pues lo mismo con Yoshi. Una pena. Bueno, igual está bien igual. Yo es que no no he visto trailers. Ya. Pues Yoshi antes era todo dibujado también así con bordes eh, gruesos, negros, así como mola, así todo muy cartoon, y ahora pues es en 3.000. Pero oye... Sí, como el último Kirby, ¿no? Hay dibujitos. Sí, sí, sí, igual, sí. Ah, sí, pero digo que igual los gráficos nuevos están bien, igual. Sí, sí, sí, sí, a ver, bien está, y eh, está súper bien currado, así tal, lo, lo que vimos en el, en el trailer es muy bonito, pero eso, que eh, un juego que se caracterizaba más bien por su por su estética más infantil y más de dibujinos de parecía que, que se estaban contando un cuento para niños de hadas eh, pues lo han puesto 3D, que es bonito pero oye, que da un poco de pena también que hayan que se haya encargado eso pero nada, sí. que el juego está bien de supongo que se buscan cosas nuevas pero la infancia en general le hicieron lo mismo con la abeja maya y no resultó tan bien <risa> vale sí, pero a mi sobrino le encanta la nueva abeja maya claro, el caso es que funciona Y, y creo que nada más de Nintendo Direct eh, ah bueno, sí, Mario Golf pero en fin eh, pero de verdad hay gente que juega videojuegos de golf eh, no sé, a lo mejor Mario Golf tiene algo que a la gente atrae eh, superpoderes o algo así, Mario tenis estaba guay creo, ¿no? que tenía habilidades especiales cada uno de los personajes o algo así hay gente que juega juegos de tenis Vamos He a de ver, que... ¿Qué, te... ¿qué te estoy explicando? es de decir que padre? yo en el móvil tenía uno de esos antes, hace muchos eones. Claro, hombre, es que... Y bueno, si no tienes nada que más que hacer en otro sitio, pues... Sí. Sí. Ah, y un Profesor Leighton nuevo también. ¿Este que es? ¿El 15 ya? El 80. Es que <risa> yo, yo me, me iba a comprar un, un Profesor Leighton para 3DS, este del legado de los Ashalanti. O no... ¿El legado de los achalantinos? Uno antes. Bueno, no sí. eh, que El legado de los no sé si es el que va a salir ahora. No estoy seguro. Pues uno que hay ahora para 3D, sí. Me le va a comprar, pero claro. Eh, no sé si, si es que hay tantos ya, que si me compro este no me voy a enterar de la historia o lo que sea. Pero más tarde... Me, bueno, y me compré el Eletria en Odyssey 4 al final, que me gusta mucho. Pero al final me dije yo, ¿eh? ¿Qué más dará la historia de Eletria? Si lo que mola son los puzzles, ¿no? Que la historia si te enteras de ella mejor, pero si no, pues puedes ir enterándote poco a poco. Pero no sé, ya me lo compraré el, el vector, que lo tengo ganas también. Bueno, y para todo lo demás, Wikipedia mientras no tenga los juegos. Ya, eso sí. Pero, jo, no cundes. Ya, no es lo mismo. Uh, y ya está. Jo, yo pensaba que ibais a tener un poquito más de ilusión con con Smash Bros, y así va a lo mejor a hilar para hablar un poco de Smash Bros, que yo estoy muy muy hypeado con el juego, pero parece que no ha sortido efecto es que no ha bueno, jugado si yo... a ninguno ah. yo la verdad es que me gustaría probarlos pero de momento no he probado ninguno bueno, a, Smash sí, no. a ver Smash Bros es un juego que se juega guay pero tampoco me trae ya. loco, o sea jo, soy un fanboy de mierda además hay un detalle que pienso que es un juego que va a ser mejor la versión como viene pasando hasta ahora con los juegos que son así multis entre Xbox y Wii U, que sí. va a ser mejor la versión de Wii U Ah, que la cual, de 3 dices Sí, con lo cual no me ya. interesa demasiado Bueno, entre 3DS y Wii U que dije Xbox Ya, Mario. ya, pero sí, yo, yo me voy yo... a quedar extrañada con lo de Xbox Ya, pensaba que era una analogía o algo, pero en fin Eh, pues yo creo que, que no va a ser Para tanto, porque ya dijeron que Aunque la diferencia iba a ser notable, porque En la 3DS se va a ver bastante peor Los gráficos y tal, al ser más pequeño eh, Hicieron ahí unos arreglos Para que los gráficos se viesen mejor eh, En la 3DS, los personajes Tienen unos bordes alrededor para distinguirlos Más, que se le pueden desactivar si quieres, por ejemplo Y además van a poner Diferencias bastantes entre la versión de 3DS y la de Wii U como para que comprese comprarte una u otra, porque en, en la Wii U saldrán escenarios más de juegos de consolas de sobremesa y en la versión de 3DS van a salir escenarios de versión de, de juegos de consolas portátiles por ejemplo, el escenario de Nintendogs solo sale en el juego de 3DS cosas no, así así. Que lo adapten. ¿De verdad a alguien le interesa el escenario de Nintendogs? Eh, bueno, en... es bonito, yo que sé A alguien le interesa Nintendogs recordar general, que, bueno. que los juegos de Nintendo son para todos los públicos ya. eso no solo incluye a gente de 20 años para arriba ya, pero es que los niños creo que ya ni se acuerdan de lo que es nintendo bueno, pero yo conozco a, a gente de 15, 16 16 años que jugó a Nintendogs cuando salió y eran pequeños que ahora si se quiere jugar, comprar el, el Smash Bros, pues a lo mejor tienen ahí ese toque de nostalgia también jo. Nintendo salió hace mucho la gente debería morir ay dios pero bueno, bueno son terribles, juegas con animales cucos ya está eh, he de decir que aquí a la señorita que tengo a mi lado le gustaría jugar a Nintendogs no, en realidad el de claro. los gatos me gustaría más en realidad Nintend no tengo Cats. paciencia para esas cosas me cargué mi tamagotchi a los tres días cuando lo tuve después de pedirlo durante mucho tiempo Sabes, sabes que cuando moría Podía resucitar de nuevo Y jugar más, ¿no? Es que me cargué, me cargué la máquina Ah, la máquina me cargué, O sea, primero me cargué el tú, tú, tú, Y tú luego no mataste, intentando Tú no mataste al bicho virtual Tú mataste, o sea, lo que es todo en sí Primero al bicho Y luego todo lo demás Mata, Lo mataste por completo tuvo Sí, un, exacto algún, Eso tiene que desbloquear algún logro en la vida Sí Bueno, pues de, de, de Nintendo Direct nada más ya, ya está todo fueron esos juegos todos los que que yo resulta que Bayonetta es el, un, es el, el único que no me interesó tanto porque no, no he jugado al primero tampoco o sea que... Pues a mi lo único que me interesó para, ya supongo 3, a mí lo, eh, lo que más es. me interesó de de este Nintendo Direct fue el nuevo personaje del Smash, porque van creando hype poco a poco y a mí eso me afecta mucho <risa> y eh, eh, eh, creo que Yoshi's Island me gusta bastante, o sea que puede que le eche vista, pero es que claro el, lo, lo malo de los juegos de Nintendo es que dices, bueno, eh, Yoshi's Island nuevo Yoshi's Island, guay, pero es que si lo compras sabes que lo que vas a tener es lo que ya has jugado en, otro, <risa> en juegos anteriores, pero un poquito mejor, y es como que te lo piensas antes de comprarlo o sea que no sé Hombre, sí, supongo que es algo para ir comprando con moderación no sé, depende de la persona, hay gente a la que no le importa tanto repetir algo que le ha gustado ya, bueno. pero vaya, yo imagino que esos juegos es para comprarte pues igual un año un Super Smash Bros igual otro un Yoshi's Island igual no. otro otra cosa ya, ya. y ir intercalando para que una, no se te haga tan pesado Una pregunta para Fran, que hay algo que no me ha quedado demasiado claro tampoco sí. Eh, ¿A ti te gustaba Super Smash Bros, no sí, sí, sí, a mí me encanta ah, bien, vale. Vale. No de... pues Se acaba ah. de definir como fanboy Sí, de mierda, además Ya, ya, no por eso, era la broma, como lo he dicho cuatro o cinco veces digo, ya, no. No, no, me, no me había quedado claro Pues sí, creo que me, pues, eh, eh Smash Bros me gusta mucho sí, eh, sí eh, tal? ¿Nintendo Direct? Que ¿Estuvo ayer bien? ¿Presentaron es, algo nuevo? Nintendo, sí, a Nintendo Direct ayer presentaron, lo que más me interesó fue el nuevo personaje de Smash Bros. Oh. Que sí que es Little Mac, y, porque es un juego que me gusta mucho a mí, es <risa> y, y eso, bueno, eso. Y que ya está, Nintendo Direct fuera. Pensaba que os iba a interesar más a vosotros también, estuve hablando yo solo. ¿Qué pensabas? Yo pensaba que iba a haber algo más interesante para poder, pero por, Ay, lo, que, por lo que has dicho, no me acabas de hacer clean. ¿Qué te interesaría de Nintendo, Jesús? Eh, no lo sé, porque tampoco soy demasiado nintendero. <risa> pero pues ya está. Pero, pero ah, no sé, algo que no fuera tan, tan Nintendo. Tan, ya, tan lo de tan, siempre. Tan meta Nintendo. Sí, fue este, bueno, tienes es, ahí guayoneta y tal. Sí, es que este Nintendo Direct un Nintendo Direct cómodo. Sacaron cosas que todo el mundo conoce y que las, las metieron ahí y todo el mundo pues dijo, ah, pues qué bien, ya está. Sí, también es, el, nuevo? también es cierto que al hacer varios al año, pues no es lo mismo que se si hicieran ahí un E3 que presentarían todo al mismo tiempo. Ya, supongo. Y, y entonces sí. pues se, se diluye un poco lo, lo sorprendente, pero bueno. Ya, pero contando que lo más nuevo que sacaron fue el juego este de submarinos, es un poco, no sé. Muy en fin es un tema de petándolo fuerte en la patata bajo el mar en fin sí sí Porque... pero es en plan si, si además poquito a poquito se van acercando el 2010 ya pero además el primer juego que no salió para la 3ds no era algo de un submarino también apuntó ah, ¿sí? ah, pues no, a no acuerdo o sea es que tengo yo el vago recuerdo de que el primer juego que salió para nintendo ds era así rollo experimental para probar la profundidad y todo esto, igual que la de igual que en la de fue el Electroplanto sí. para hacer música con la pantalla y tal, que yo recuerde, no estoy sé seguro, me parece que el primer juego de los primeros que salió para la 3DS fue uno de manejar un submarino. Pues no me extrañaría. Ya saca, lo sacan online y free to play para que la gente le haga más caso, porque si yo ni me enteré de ese juego, vamos. Pues, no sé si es el recuerdo que tengo a lo mejor estoy equivocado pero no sé. nada. a mí no me suena de nada ese juego ¿eh? ¿No? pero de nada, nada nada, no, nada vamos a ver sería... qué, qué dice Google al respecto sería Google. una casualidad curiosa ya, una Sumar... bueno, casualidad qué casualidad que Nintendo saque la misma cosa varias veces no Steel Diver ¿Sí? nunca he hecho eso nunca nunca ah. <ríe> Hombre, Still... con juegos nuevos no tanto. No, Steel Di Diver se llama. Sí, Steel Diver. Es y este se llama Steel Diver Sub -Wars. Ah, Ajá. pues mira, o se ve una continuación o algo. Sí, debe ser. Ah, mira, sí. sí. The game follow up by a download only, free to play, entry called Steel Diver Sub Wars. Pues sí, Madre. La, la, Madre. Segunda, la segunda parte. Pues nada, nada nuevo. Nada nuevo, bueno. entonces, en <risa> el Nintendo Direct. Acabamos de mostrar informados que estamos, ¿eh? Ya, uh -huh. bueno. Que entre cuatro Kong sacamos nuevo. aquí información. Ya. Un Donkey Kong nuevo. Un Mario Golf nuevo. Un Mario Kart 8, o sea, un Mario Kart nuevo. Un Super Smash Bros. nuevo. Un Mayoneta nuevo. Un Pokémon Trocei nuevo. Un Steel Diver nuevo. Un Profesor Layton nuevo. Un Yoshi's Island nuevo. Y un Kirby nuevo. Todo ¿Qué? ya estaba inventado. Ojo, ¿y un y un personaje para bueno. Super Smash Bros. Que no sé si te habrás enterado. Pero... Eh, sí, la verdad es que fue lo primero que anunciaron en el Nintendo Direct. Sacaron al Intel Mac, que es un juego que me gusta mucho, Super Smash Bros. Y, y pues estoy bastante así, hipeado por él. Sí. Bien, bien, bien. Oh, es que parece es que me lees de una forma, es que, wow, ni que, ni que lo haya repetido varias veces o algo. Sí. Ah. Es increíble esto. Sí, bastante. ¿Y qué más? Siguiente orden del día. Sí, por favor. A ver, ¿qué Vist más visteis, había? Visteis la presentación, bueno... Es una, es una indigencia Pero uh, La presentación del Papers, Please en español La hicieron oh. el otro día en Madrid No no sabía que se había Hecho presentación, yo sabía que había salido ya Para Linux Mac Y en español que en español Uno de los que lo tradujeron eh, Es uno de los que dan Baxallon No, no, Baxallon no Es uno de los que da clase En mi en mi antigua facultad Ando Sí, pues lo han sacado Bueno, hicieron un evento el otro día aquí en Madrid Y bueno, no puedo ir porque estaban en el trabajo Pero vamos, por lo visto estuvo oh. bastante bien Y eso, y las acreditaciones, por lo visto Que las vi por Twitter, las que se mandaron a la gente Pues era eso, como un pase Para poder entrar al país oh. Y entonces las acreditaciones eran eso Para poder entrar ahí Espera, espera, espera ¿Tenías una acreditación? no No, no, yo no en twitter ah, las, vi, las vi por Twitter a la gente a la que sigo pues algunos de ellos es, tenían agreditaciones es que como dijiste que ibas a ir y tal pensé, hostia, no me jodas que tenemos aquí un insider de la de lo que es el mundillo hombre, voy a eventos y voy a cosillas, pero no necesariamente con agreditación la doña pasa por ejemplo, la retro Madrid, por ejemplo, es ahora en abril creo, la primera semana de abril Pues el año pasado igual, fui fui allí para escribir algo para Devolt. ¿Y qué fue lo otro? Eh, el Ideame, que es una, son, sí, dos sí, tres, sí. son dos o tres días de conferencias aquí en Madrid para desarrolladores y tal. Mm. Y igual, pues estuve por allí haciendo entrevistas a la gente y, y historias. Qué guay. ¿Y qué tal has sido? No, no, eso fue el año pasado ya. que veo ¿Qué tal fueron tus experiencias el año pasado? En la conferencia En aquello bien, bien, bien, bien Estaba muy enfocado a desarrolladores eso o sea, bueno. Yo fui porque sí que acreditado Aquella vez ya. Y fui bueno. a hacer entrevistas Y hacer la crónica Pero, pero era para era un evento para desarrolladores Oye, oh, sí, genial Sí, sí No digo, iba, iba a preguntar que era el último de lo que íbamos a hablar hoy, pero ahora si quieres añadir algo a esto. Ah, no, no, sé, sí, yo había dicho si sí, el tema había salido por el Papers Please, que ah. digo que fue la presentación otro día en español. Sí, sí, sí. Y eso hay que había salido en español ya, o sea, la que sí. le interesaba. Yo lo juego un ratillo, bueno, juego un par de partidas si está bien, pero tampoco le vi la octava maravilla que dice todo el mundo. Sí, está interesante. Yo vi bastante gameplay en, en en los YouTubes Mm. Por, por haber, porque si iba a, a Jogscast y tal mm. o sea, y les jugaron bastante eh, pero el juego está guay pero oye tampoco yo estuve jugando un poco de bien porque también lo tengo mm. está oye, está curioso a lo mejor le hago un review pequeñito ahí para no sé pues sí. no sé si el resto lo habéis jugado, sabéis qué juego es pero a ver, yo lo conozco eh, para los que, nos que no se escuchen que no lo conozcan es un juego en el que haces de Eh, funcionario de eh, fronteras o sea, mm. que tú eres los que tienes que decidir si la persona que te presenta los papeles de entre ahí lo de país. paper si sí, entra el país o no que es una antigua república comunista, creo recordar, o algo así, ¿no? Arstotzka bueno. Sí, bueno, es, un país es un país inventado pero sí, sí. es una sí, es una comillas. supuesta república comunista sí, como el país este de princesa por sorpresa de novia qué bonito Y, y nada, pues eso y el juego se ha llevado ahí bastantes dieces y gotis de la prensa que se ha flipado bastante con él a ver, es original es muy bueno, pero oye es un juego si, sí, tienes trasfondo ese subtexto de, de meterte ahí de de pensar en mm. todo no y sé, o sea, sí, es toda... muy moral que si sí, eres sí, tú el bueno sí, eres sí, es eso, que es muy moral es muy de de meterte en la piel o de pensar en el contexto sí. político-social de esos países o incluso sí. de España, aquí en el franquismo y que por lo que leí, de hecho o sea, los traductores, los que han traducido han tenido en cuenta mucho mucha terminología de la España franquista y hay sí. también algunas cosillas ahí en plan vocablos o cualquier cosa Y claro. eso, ahora sí, es un juego que sí, te metes en la historia y, y eres muy partícipe de ella, pero bueno, lo mismo. porque Creo que, no se, bueno. creo que no se complica demasiado a sí, mitad del yo, juego. En la, en la beta, al menos, eh, había una, una cosa que... Por, por ejemplo, de, de, dejabas entrar a una tía que te daba como un... un una tarjeta que era para un puti puticlub ¿no? mm. eh, y, y la dejabas entrar y eso se supone que es porque iba a trabajar allí no más tarde otro día o lo que sea te venía otra con la misma tarjetita mira que voy a trabajar aquí tal en este club y, y lo, lo que sea y la día siguiente otra vez y otra vez y al final resulta que una semana después o lo que sea salió una noticia en el periódico diciendo que un club de la zona llamado lo que sea que era el mismo nombre del club de la tarjeta Eso tuvo que era una una una cómo es una tienda de estas de esclavas sexuales o lo que sea o, o esclavas para droga o de esto no sé, algo algo chungo. ¿Y claro. iba, iba a pensar? Que un puti era no, una no. tienda de esclavas. Vamos sexuales? a ver, vamos a ver, pero más chungo, de esto de, de, de, de, de que yo qué sé, que lo, yo qué sé, ya me entiendes. ¿Qué o sea, quién iba a pensar que un puti sabe pachas chungas? <risa> No, o sea, sí, no, pero, ver, pero aparte de eso sí Hay decisiones morales de alguien que te llegue Y te diga, es que tengo aquí al hijo Y o sea, aquí con claro. ella Al bebé y, y no tengo los papeles bien Pero déjame pasar por favor O alguien que te soborne Porque luego aparte, claro luego aparte, O sea, va por días Es tipo, no sé, si lo habéis visto también En el Ghost Will Be Watching mm. Pues va por días también entonces o sea, al final del día tiene todo el dinero O sea, dependiendo de cuántos visados aceptes Bien o cuantos canceles bien, entonces te dan X dinero, o sea, cuantos más lo hagas bien, más sí. dinero te dan. Entonces, al final del día tienes que repartir el dinero pues entre medicinas para el abuelo, que sí comida, mm. que sí calefacción y entonces, pues eso, luego tienes que ir administrando el dinero que tengas. Entonces, tienes Porque que trabajar, entonces tienes que trabajar bajo presión encima de tú mismo, dentro del juego tienes que trabajar bajo presión para conseguir cuanto más dinero mejor pero cada vez te van exigiendo más cosas, para aceptar los visados tienes que estar pendiente de más datos, y entonces es una vorágine un poco de, de, hostias, tengo que hacerlo todo bien aquí, perfecto, para para llevar comida a mi casa. Pero aquí nadie se vuelve loco Original, si los dejas a bastante. oscuras mucho tiempo. ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Dicho? ¿Sí? ¿Qué, qué ah, dicho, no, digo, que aquí que nadie se vuelve loco si lo dejas a oscuras mucho tiempo. Ah, no, no, a ti te había oído, no había oído a Bandra Ah, vale Algo que había dicho nada verdad, que te parece bastante original, la verdad sí, sí, La pinta no tiene mm. El caso es que después Te llegaba otra tía, te daba la misma tarjeta Y tú dices, tú, si, la dejo, si la dejo pasar Va a ir al, a ese sitio Y se va a morir o lo que sea Así que dices tú, pero la dejo pasar entonces Y a eso quería llegar yo Con toda mi cosa. Si no la dejo pasar, ¿qué pasará con ella? Ya, a ver, La mato yo y ya me quedo tranquilo. Sí, por favor. Ay, Dios. y, y Hombre, es una solución, ¿eh? Sí. Bueno, vas a una aduana y, y dices, mira, que tengo que pasar para ir a este sitio. Y como el de la aduana piensa que es un sitio de mala muerte, pues antes de ir, pues te mata. Y tiene una claro. pistola en el escritorio. Es muy bueno. normal. Sí, yo por ejemplo, yo fui a Albania una vez y sí tuve que pasar por la aduana, y y, se y Sí, me mataron Me amenazaron, por lo menos ah. no, Pero fuera no, fuera de coña ¿eh? o sea Un día, porque de hecho Fue para, para el trabajo Cuando trabajaba antes, antes en arte y, y fuimos allá A organizar una exposición de arte Y claro, yo el pasaporte No es un país europeo Pero no está en la Comunidad Europea Y el pasaporte hay que dejarlo en el hotel ah, sí. Y... Yendo a la aduana, porque los cuadros... Yo fui allí en avión, pero los cuadros y todo esto venía en un camión. Yo tuve que ir a la aduana a llevar los papeles de todo el rollo para que dejaran pasar al camión al país, porque venían férreos desde Italia. Y de camino allá, nos o sea, de camino a la aduana, nos para un policía. Llevamos pues, el taxi, claro, y, y nos paró el policía para decir que resolvábamos o, o, o a saber qué pasaba con nosotros. Oh. Madre mía! Y claro, y en, en mitad de claro, no había ni carreteras allí, o sea, eran carreteras de, de barro y de tierra. Y con el taxi parado ahí y el taxista hablando con el policía intentando convencerle, o sea, estoy vivo gracias a un taxista de Albania, o sea, y, el, y, y nos llegó el taxista y dijo, "Vale, dice el policía que que le, le sobornáis." Y, digo, Pero, pues, y digo, pues nada, toma. Pero, está, pero está, bien pero, pero, está bien la cosa O sea, no, no es que diga, bueno, pues me voy a dejar sobornar si me lo piden No, es que ya os he directamente ¡Eh, sobornadme! Sí, sí, ¿Queréis, pero, pasar, pero, a... ¿Queréis pasar a la aduana? Venga, a ver, a sobornad, lo descarado lo, import, a lo importante ¿Fue una clavada buena o, o fue poquita? Creo recordar que fue poco porque íbamos eh, tres, íbamos sí. tres en el taxi y pagamos entre los tres el sobojo Pues vale. <risa> así, así que, así que bien en ese sentido. Y aparte, aparte, aparte, era, aparte era como allí había están barata, o sea, que por 2 yeah. por 3 o 4 euros comías cuatro o cinco personas. Yeah. A lo mejor nos pidieron 6 euros ellos para, para eso, yo para eso para él. Eso era yeah. una, pero bueno, no lo recuerdo exactamente cuánto fue. Yo os veo en plan, ala, toma 10 euros, quédate con el cambio. <risa> Sí, sí, creo que fue algo así, pero claro como Gracias teníamos, señor, como, gracias Como teníamos el cambio, la moneda cambiada de allí Que no tampoco era el euro, claro, era un Lex creo que era Lex, Lex. Y claro, como teníamos el dinero, el dinero cambiado No lo sabíamos realmente, claro, llegó el taxista Aquí hablando en albano, claro, yo hablaba en inglés Y, o sea, pero con el policía El taxista hablaba en albano Y nos llevó a que quiere no sé cuántos mil Lex, porque a lo mejor eso eran 10 euros ¿No? ¿Eh? Era el vano. ¡Madre mía! <ríe> ¡Perdonada, da igual! Y, Ro, y, y Romina también, Romina Pavo y el vano. ¿vale? Oh. <ríe> lo siento, lo siento, eso es fuera de lugar. Y, fuera y nada, nada era esa era la anécdota que ha surgido a raíz del Paper Split que vale. tuvo que sobornaron policía en Albania. Bueno, ya sé vos <risa> porque no te gusta el Papers place, porque por malas experiencias pasadas. Me trae, me traen los recuerdos, sí. Bueno, sí no extraño. De hecho tengo una foto por ahí, hice una foto y todo ahí fuera del taxi. El soborno. <risa> el, so, el, el policía <risa> poniendo una señal de victoria. <risa> vale. ahí, en Instagram de aquí, estoy en Albania con el filtro ahí eh low-fi. Me sí. estoy. Sobornando al claro. policía. Oh. Claro, con el filtro, eh, el eh, filtro tercer, valencia, tercer mundo, ¿no? Sí Sí, filtro Valencia, nunca mejor dicho Tercer mundo Hola Vaya zasca Bueno, es como si Valencia Se pudiese considerar de, de primer mundo también sí. Sí, PJ PJ, haciendo amigos sí. Va a ser el nuevo eslogan No, sí A ver Un Por lugar en el que, que sigue votando el PP eh, no es un lugar bueno, que se pueda considerar del, claro. del primer mundo. Por cierto, León, ¿qué, qué, opinas, qué opinas de Alfabeta Juega? <risa> en fin. Tú no querías que acabar se, rápido. Seguro que son de Valencia. <risa> <risa> o almanos. Bueno, es... igual... <risa> bueno, seriedad. Bueno, teniendo en cuenta lo bien que escriben en español, igual son albanos, ¿eh? wow ¡Guau! Wow. Le di pie, lo siento. Le di pie. No, sí. Bueno, eh, pues ya está. Esa es la historia de papers Spliss y de yo sobornando a policías. Genial. También tengo que decir una anécdota también buenísima. Que allí en Albania me comí una moussaka y no sabía que era de berenjena y a mí la berenjena no me gusta. Y pensaba que era la sañera. Ah. Y, y ya está, esa es la historia, Entonces, me, comí un, me comí una acá pensando que era lasaña y no era berenjena y con bechamel y yo... Pero, mmm. y este contraste de anécdotas, es que no, me pararon en un taxi y el policía me dijo que le sobornase, porque si no me mataba, pero después comí la lasaña que resulta que era de berenjena. Sí, no sé con no. qué quedarme de este día, lo no. no, más pues, emocionante. poco de contraste ahí. Ya, Ay, Tú en Albania de todo, ¿eh? Y, y después al salir intentaron asesinarme, pero, pero le solté un billete de 10 euros y me, salvaron, y me perdonaron la vida, ¿no? Sí, no, de hecho, ¿la ¿habéis visto la peli de Argo? No. ¿Habéis visto Argo? No, bueno, no, no. Entonces, no. No. Ay, Aún no. Entonces, Eso, no. no pero, a ver, ¿puedes comentar un poco de qué vas o si, lo, lo que...? iba a decir que, claro, si lo hubiera visto habría dicho, pues es una peli que está basada en, en, en mi hecho real ahí para, saca, para sacarnos de Albania pero pero casi no lo habéis visto no tiene gracia, o sea, algo va de eh, una... cuando hubo una movida muy gorda en Irán, hace años y entonces en la embajada americana eh, porque no sé qué pasó ah, entre sí. América, sí, América e Irán pasó algo chungo no me acuerdo ahora mismo bien qué fue Pero, pero hubo re una revolución muy tocha y entonces la gente, los americanos allí en la embajada americana están perseguidos y entonces los diplomáticos que estaban en, que sobrevivieron o que no pudieron escapar del país, de Irán se quedaron en la embajada de Canadá, creo que fue y entonces para recuperar para que pudieran volver a Estados Unidos, pues Estados Unidos montó ahí la CIA que hace Ben Affleck de rescatador y tal que es suya la película además, es el director y el guionista creo y entonces hace de una gente de gracia que prepara una historia para hacer fingir que van a rodar allí una película tipo Star Wars en Irán y entonces les hacen pasar por miembro del equipo a los diplomáticos, esto los hacen pasar por miembros del equipo de producción, de guionistas de actores y les hacen pasar por ellos, camufándoles para luego poder volver a Estados Unidos y está muy bien la película pero claro, de... como, como no lo habéis visto iba a decir que yeah. estaba basada en mi historia para salir yo de Albania yeah. vale, sale vale. Brian ah. Brian Cranston también sale en la peli Brian Cranston hostia, pues no lo recuerdo ahora pues sí que sale porque estoy viendo la obra en el Google <risa> o sea, aquí sí, sí, bueno, qué decir, sí, si sí, ¿no? ah, vale, sí, vale, ya sé de quién hace, sí, ya he visto la foto no. pues eh, es por eso. cierto, la revolución es a... ¿Qué tanto que mencionaba que Jesús demostrando sus grandes conocimientos de historia y lo que le prestó atención a la película es la revolución de los ayatolás y tal? ¡Hala! Ahí, claro. haciendo amigos dentro del podcast. Claro, como, como si no lo hubiera buscado en Google este rato, ¿eh? o sea... No, ¡Ah! estás jugando Elito de Inferno. Ah, peor incluso, o sea, <risa> es aún peor. Esto es increíble. Sí, que estoy jugando a Little Inferno y... Eh. Valiente mierda. Eres un espectáculo. ¿no? Ya, ya, ya vemos que, nosotros, eh, que te ha gustado, ¿eh? ¿Sí? sí, de hecho el año pasado mi primer programa en este podcast que hablamos de los Goti de los Coti. Dije que Little Inferno era de Miss Coti, por no decir el mayor Coti de 2012. Lo recuerdo perfectamente porque lo odio ese juego. Krapos <risa> de Giermen... Pues me empieza a gustarlo de Crapofe de día. En fin. Sí, me no he con Coti, el cantante que, <risa> es un, Iba que a ser una droga, que que, he que que Tampoco que, un, que, que peor. Sí, claro, por eso lo por eso lo propuse, es que por eso lo propuse. Ah, bien. Carlos, claro, no, mis amigos. No sobreexplicas los chistes porque claro, así no se puede. Bien. Entre Coti y Albano tenemos un... a <risa> Tinku. En fin. Ey, que los puedo bueno. poner de banda sonora del podcast y ya, ya la liamos ¿eh? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ya ponlos pero ya, tú quieres que nos escuche a alguien ya has puesto la amenaza, ya tienes que hacer en hacerle. serio nada ah. de esto fue una canción no, oh. no. ¿Era, era, bueno. suya? era suya esa canción <risa> no sé, creo que sí sí creo que era Coti con la Paulina Rubio que también es otra que y la Julieta Venegas este, esta bueno. que estaba con el colgate, ¿no? se decía, sí. era, era Julieta Venegas esa canción también estaba la Paulina Rubio por desgracia, Joder, hay a tres patas por banco. A que sí. Ese esa la en la krem de la krem, ¿eh? Sí, sí, sí. Son algo de yeah. Sotti. Sotti. Es Sotti. Ah, Sotti. Es un un chiste ahí, Maeve y Andrea. Soti, juegos... Soti, escuchado Soti. por otra persona suena aún peor SOTI, SOTER lo explico por si acaso ya si, sí, sí, sí. no te preocupes los Juegos sí. Olímpicos de invierno de SOTI sí. bueno, ya, ya ha llegado, ya ha llegado. <risa> bueno, sé podemos... que mis cites son malos podemos enfocar pero... esto a lo que viene siendo el tema del podcast que son los videojuegos y tal <risa> radiojuegos, sí, hemos hablado de sobornos, de cine <risa> María <para> y Sónica <risa> los Juegos Olímpicos de invierno sí y gran juego por otra sí, parte. vamos <risa> en fin eh, eh, mario y sonic que los juegos homófobos de invierno iba, wow. a, oh. lo veo. iba a decir que cuál era el otro tema que teníamos pensado no me acuerdo sí, había tres sí, yo tampoco eh, habías mencionado tú una noticia o algo por el estilo jesús eh, yo había dicho de los juegos cacosos del 2013 sí ah, pero eso da para más hombre Sí, sí, por eso que es que así noticia, yo he dicho lo de Amazon y, y es que no sé después, tampoco. Después después propusiste, pasa? propusiste lo del Nintendo Direct dentro del podcast ya así como espontáneo. Sí, así sí, algo espontáneo, de forma sí. Por muy eh, casual ya que no lo había visto. No, no sé, ha estado Dungeon Keep, bueno, está, bueno, no, ya no está, ¿no? El Dungeon Keeper estaba gratis en Google Games que si no lo habéis bajado, pues, mal por vosotros, porque es un buen no. juego. ¡Mierda! ¡Mierda! Sabía que me había olvidado de algo ayer. Ya no se puede porque se les agotaron todas las claves en nada. Oh. Ah, pues, a mí, oh. me, yo creo que así tu éxito. O sea, le di al botoncillo, pero... A ver, voy a ver. Sé que me llegó un correo de ellos, pero no sé si al final... Estuve viciadísimo con ese juego hace muchos años. A me llegó, años. pero ayer... Ayer es que eso, es que no me dio tiempo a ello. estuve con demasiadas cosas. Ay. Yo me enteré y mira que vi creo que vi un, un post en Tumblr sobre ello y no le di caso. Ejemplo. Golden Raiders report summary for order. Eh, pues mira, así que lo tengo. Pues felicidades. Oh. Felicidades, vas a perder tu vida. <risa> <risa> no, o si ya juego, que decir, lo conozco ya, hace un montón de años que lo jugué y me gustó mucho. Lo haces que siempre la juega cada Ay a lo mejor tenía 18 o 19 años y lo jugaba cada medio año así y siempre siempre siempre me atascaba en la misma pantalla no, no recuerdo en cuál era, a lo mejor la 15 o la 16 pero siempre me atascaba en la misma pantalla por eso dejaba de, dejaba de jugar, siempre dejaba de jugar harto de esa pantalla a los claro. meses volvía a jugar en plan bueno a ver si ahora lo hago y volvía a fracasar y, y así, un círculo vicioso Ahora que tenemos YouTube, pues siempre puedes recurrir a algún gameplay o algo. Puedes pedirle a, puedes pedirle a Flan que que se marque un gameplay. Sí, venga. Ahora voy a hacer peticiones. Que no sería mala Oye, si... idea por otro caso, pero da igual. Si te no, dan el juego, que no, que no lo rechazarías. No, no, eso no, eso sí que es verdad. Pero en fin. Ay, Dios mío. Otra cosa que ha salido esta semana ha sido las Steam Tags, que no sé si las habéis visto. ¡Ah, sí! Ah, sí lo de las Steam Tags, que ha sido un troleo sí, brutal. Sí. A ver, explicamos un poco. Eh, Valve ahora permite que además de las míticas etiquetas de FPS, eh, juego de rol y todo este tipo de cosas, pues ahora lo, la comunidad, todos o sea, los usuarios de Steam, pueden poner en leerles sus propias etiquetas eh, personalizadas, las teclean y ala, ya se la meten, a, a todos los juegos. Y por ejemplo, en, en ¿cuál era? El Dark Souls, una de las etiquetas que más más o sea, las etiquetas esta se van ordenando por popularidad. Y Dark Souls una de las que más altas tenía era eh puede ser? Eh. Sería sí, no es, que, tendría no sentido. Es un, no es un buen ejemplo de gracioso eso. Eh después después con Final Fantasy 7 habían puesto eh un etiqueta un etiqueta que que no quería mencionar porque es un spoiler, que el equipo podríamos estar al libre, pero bueno. Ah. En Fe sabía también unas cuentas. Sí, sí. Roland tiene full quality. Acabaron, tuvieron que acabar Está haciendo bien. limpieza de, de, de etiquetas. Sí, pero lo, ah, dijeron, eh, lo, dijeron, lo dijeron ellos, eh, que iban a filtrar todas las etiquetas así malsonantes o faltonas. Qué aburridas. Pero que aún así, si una etiqueta se repite muchísimo, muchísimo, que esa etiqueta se iba a quedar incluso por encima de las etiquetas que le hubiera puesto el desarrollador al propio juego. O sea, yeah. si se, se llega, se llega Fez y Filfis dice que está etiquetado en plataformas y puzles y llegan 200.000 tíos y lo etiquetan en Filfis eres un capullo, pues se va a quedar esa como primera etiqueta. <ríe> ¡Oh, Filfis! A ver, por poner un ejemplo, cogemos así un... Moonbase un Alpha. Mira, ¿Conocéis Moonbase Alpha, el de la NASA? ¿No? No. De la NASA. ¡Jo! Es que hay un vídeo muy gracioso en YouTube sobre eso, pero si no lo conocéis pues no digo nada Pero las, las etiquetas para eso John Madden IO y, abru, abru, abru, abru. y Si, si vais el vídeo lo entendéis y es muy gracioso Pero da igual A ver, etiquetas para D y Z acción, multijugador ma multijugador masivo, supervivencia zombie survival, mmo, post apocalíptico no hay nada divertido ah, simulador de senderismo. <ríe> ah, bueno. senderismo esta era la que estaba buscando que ya vale. no había escuchado por ahí simulador de senderismo como proteus entonces yo pensaba sí. que habría alguna de referencia a la reclamación de copyright de J-Set ah pues mira Que eso, eso ya lo comenté hace un par de semanas, que los abogados de z querían que le cambiase el nombre de YZ para que se llamase ZD o algo así. Y de hecho ya recuerdo cuál era la otra noticia, ahora que os he dicho eso, lo de la carta de King, de Candy Crush. Ah, cierto, que ah. Eh, los de King, que, se, que se, son los de Candy Crush y tal, hace poco no, salieron ahí a... A la, a la prensa y tal porque se pusieron a registrar lo que es la palabra candy y se pusieron a a, a denunciar a, a juegos que usaban la palabra candy ah, Así sí, porque, es verdad. Sí. porque es que usar la palabra sí, sí, sí, candy es algo es algo que han inventado ellos sí. que sí, es sí. muy novedoso bueno, y, pues, no, que... y no había no había no mandado vale, vale Eh, acabaron también, ahí rozando el ridículo, denunciando los de The Banner Saga, que es un juego Eso. así de, de rol sobre bikinios y tal, porque sí. resultaba confuso para los usuarios. Sí, y, eh... sí, sí. sí. sí. Eh, al sí, final sí. lo que... Lo que eh, acabó pasando es que acabaron denunciando a, los, a la propia King por hacer clones. Eh, vale. Y tuvieron que retirar un juego que era un clon y tal, ahí con toda la ironía del mundo. Y ahora eh, ha salido una carta abierta de un tío que también ha hecho un juego así, en plan de caramelos y tal, y, y juntarlos y estas cosas. Que básicamente es el juego que eh, clonaron eh, los de King Plagiaron los de Kim para hacer Candy Crush. Oh. Y básicamente el tío contaba que ese juego era el que el primero que había creado, que era el que le estaba dando así de comer a su familia y tal, pero que como Kim tiene más poderío y tal, que no podía seguir luchando contra ellos para que les dejase en, plaz, en paz, llegar a un entendimiento y poder seguir con su juego. Así que tenía que... Eh, que, que se rendía y que lo dejaba queda un poco confuso todo yo creo bueno sí, ca... explícalo tú mejor que... No, sí, es básicamente que mmm, King plagió a un juego, pero o sea, los dibujitos incluso los veías si y ves que son iguales los caramelos y todo plagió un juego mmm, que salió a la venta bastante antes que Candy Crush y como King lo ha petado mucho con Candy Crush y ...están... ...hundidos en el dólar... hay a los tíos Gilitos... ...tienen la piscina llena de monedas y de billetes... ...pues ahora... ...aparte de que se a ...todos los juegos que se parecen a Candy Crush... ...ya sólo por, por el título... ...o por la mecánica... Eh, ...pues aparte... ...le han hecho recular a este tío... ...que realmente es el que plagiaron ellos mismos... ...y entonces... ...pues ya está, pues el tío dice de puta, si me habéis plagioado a mí uh -huh. y estáis podridos de dinero gracias a mí, a mi trabajo y ahora precisamente porque estáis podridos de dinero no me puedo permitir yo denunciaros a vosotros, y esa es la historia es todo bastante injusto vaya, los sí. de Kim que tienen una jeta que vamos <risa> que sí. Vale, sí. deben de pisar a diario Joder, flipas, o sea, ahora voy en el autobús o en el tren o en el metro donde sea, y a lo mejor de 20 personas 10 están jugando al Candy Crush aquí en Madrid por lo menos Madre mía Sí, lo, lo tal es que con la, la carta abierta esta se ha, ha habido un repunte en lo que son las descargas del juego de original y hay mucha gente que se ha, ha desinstalado el Candy Crush directamente Sí señor, hay sí. movilización Sí, sí Hombre, pues es lo justo, la verdad Así es... que ha servido un poco para algo Con la tontería, la cartita esta Hombre, es que si es un plagio, pues Es lo justo que se haga, vaya O jugar el original Y darle por culo a Los copiotas y Por encima niegan haber copiado el juego Es decir, ¿cómo era la movida? Eh, ¿Lo negaban en el, mismo, en el mismo Momento en que pedían disculpas Por haber copiado? Sí, sí, son muy así, en fin, pero eso era con otro juego Son gente muy ridícula por Por cierto que qué? me he quedado viendo las etiquetas de skyrim entre otras tenemos eh, moddding masivo cromos eh, está esta, esta es clave cromos cromos para mucha gente esta etiqueta es clave porque ya sabe que ahí tiene que ir estas eh, tetas no sé te por qué tetas. te sorprendería saber la de gente que hay que se compra juegos y para jugarlos y conseguir cromos No hace falta sorprendernos y nos conocemos bastante. Sí, de, yo de hecho conozco a una persona, y Flan también, que sí. compra estamos, juegos por los cromos. estaba pensando en la misma, creo. Sí. Bueno, da igual. Ah, el, el, el Paper Please tiene de etiqueta Gloria Tuarstotzka. <risa> sí. de, de hecho, creo que, que ya se está empezando a volver popular en Tumblr las etiquetas o sea, la, las fotos y las etiquetas de Steam <risa> es que son de las veo yo y me parto siempre, siempre ay Dios bueno, pues nada bueno, más? ¿algo más, ¿Más a comentar? O, o cortamos por ahora dado que querías hacer un un podcast así cortico o sea cortico Fla Flapiver, ¿qué pasa con Flapiver? ¡No! ¡Lo ¡No! ¡No! <risa> No, no, no. He de decir que era un poco no, inevitable, ¿eh? No. He de decir que este juego, ese juego no lo conocía hasta que lo, hasta que empezó a salir todo el, el rollo este del Flappy Bird y que lo dejaba. Sí, yo también. Somos aquí unos yo, yo atrasados, jugué, tristes. Yo, yo jugué dos minutos, me parecía una mierda, lo escribí sobre ello y lo borré. Me hace gracia luego el tío y dice, no, no, es que he creado aquí un monstruo, ya ¡Ah! lo, quito, lo quito de las ¿Eh? tiendas. Y yo, pues sí, nadie... claro, no es porque hayas plagiado al Super Mario y los gráficos, no. Y porque tengas miedo de que te denuncie Nintendo, no, no. Lo haces porque, por hacer un favor a la humanidad, y así sí. es muy gracioso a todo. A ver, todo se ha claro, dicho, está claro. islandés, así que esas clases de cosas yo las veo. Siendo <ríe> Asia... Es que no lo entiendo. En claro, los clásicos son muy raros, sí. Que coges un gráfico de otro juego, lo repites hay mil veces. Y hay un pájaro. ¿Qué pasa entre ellos? Y ya está. Que todo que todos se ha dicho viendo lo que ganaba cada día y tal, yo creo que no era tan popular como dice la sí. gente. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Yo ya había sí. gente jugar en el bus a ellos. Que... Claro, pero porque de, cuando se salió todo la de que iba a quitarlo y tal, debieron de empezar a comprarlo. Sí, la, es, que la gente, a la gente. es que la gente lo está descargando por eso. Es decir, conozco una chica que lo ha hecho. Eh, y es eso, que yo creo que eh, precisamente esta polémica es lo que ha hecho que se volviese más popular. Obviamente. O sea, que porque, pero, me imagino que eh. todo esto, pues... Es que me imagino que todo esto pues estará bastante pensado para vamos, me imagino, también puede ser eso, que los asiáticos son raritos que lo son Quiero si, eh, preguntar yo, que, o sea, realmente bueno, ya lo he entendido, pero no sabía realmente por qué la reacción de Flana lo de Flapiver, no sabía ser ¿Eh? que era, era un viciado y le encantaba o porque lo odiaba No, porque, yo la, que era porque por... está en todas partes ah. Yo pensaba no, que Dios. era por, no, no vamos a acabar el podcast supuestamente cortito ¡Ah, no! No me, no me malentendáis, por favor. si oye que me fui, ¿no?, de la habitación. Sí, Porque abrí la puerta y cerré. ¿A que fue gracioso? ¿A qué fue gracioso? Es que Pero ya no me les fui, vamos la primera vez. Me, me quedé... Ya, bueno. <risa> Pero da igual, me quedé dentro y estaba con los cascos puestos, o sea que no os preocupéis. ¡Ay! Pues no sé, a mí ah. yo, yo lo jugué me pareció una basura. Habiendo, vale. juego, habiendo juegos bien hechos como hay de ese tipo, de los en endless running de estos, no sé. Ese está hecho a con, mí me dijo que era muy viciante. Es, que ya... es viciante, pero es lo que decía no, yo en el, en el Tumblr aquel ese en el que dice que ya está medio abandonado. pero <risa> Pero eso porque... Mmm, Te frustra, aposta, para que te piques contigo mismo. Pero, no sé, habiendo otros juegos como el Jetpack Joyride este. O, pues el Doodle, que... o el Doodle Jump y estos, que dice bueno, la mecánica es más o menos parecida, pero por lo menos hay un esfuerzo puesto en el juego, no sé. Hombre, la verdad es que el Jetpack no está mal. Sí, sí, a mí, a mí mucho. Pero, ¿qué decir? Pero los ves esos juegos, o el Tiny Wings, también para iOS, que está que está muy bien y, y es básicamente lo mismo, pero dice hay un esfuerzo aquí, hay un proceso. Esta tío no estratégico con las tuberías de Super Mario, ha puesto un pájaro ahí que pase de entre medias y venga. Fiesta. Ha tenido la suerte de que la gente eso, o sea, que, que se ha vuelto viral y la gente se ha flipado sí. muchísimo, tampoco es culpa suya realmente. Pues, claro, yo lo que critico es que la gente se vaya y la pinza y Ya, ya. Y lo hayan cumbrado el juego siendo una basura como es. Pero bueno, ahí está Candy Crush también de ejemplo. o sea Que, que algo sea bueno no quiere decir que sea famoso y viceversa. ¿Has, ¿Has probado la versión del Flappy Bear que hizo el creador de Super Hexagon? Sí, la he probado. ¿Es y estoy totalmente en contra de la gente que dice que como lo ha hecho Terry Cabana, entonces es un juegazo es la misma mierda, pero como la ha hecho Torricabana, buah, flipas. Pero qué, qué tiene de añadido, qué tiene distinto? ¿Qué es? No, es lo mismo, pero sea, en vez de un pájaro pues es un polígono y pues tipo tipo tipo VVVV, de ese tipo, básicamente. Bueno, y que puedes y que puedes corregir la trayectoria, si le das a la flecha para abajo, puedes corregir la trayectoria sí, un sí, poco. exacto, que le ha añadido una opción más. Guau wow. Pero es lo mismo, pero con polígonos y, pues eso, colorines tipo superhexagon tipo VVVV y eso. Que le puedes dar para abajo para corregir un poco la trayectoria. Ahora es el mismo juego, la misma basura. Pero, claro, la chaturra y cabanaja ahora, pues claro, hay que fliparlo. Yeah. Y una que al tío me encanta, ¿eh? ya sabéis que yo con superhexagon y con VVV soy un flipado de la vida, pero... Que Chico. no sé si, si sabéis lo que le pasó al de Rick con YouTube. Nope que un canal de música de juegos indie eh, le, denunció, ah, sí, sí, sí. le denunció el, el trailer del de, de VVVVV, el juego de las 6 Vs. Sí. Y, y, y claro, el tío lo reclamó en plan, vamos a ver, yo tengo el copyright de esa canción, el juego es mío, yo tengo todos los derechos sobre todo lo que hay con este juego no me jodas YouTube y déjame monetizar este jodido trailer que también es mío y está en mi puta cuenta y yo YouTube le dijo que no, no hay Sí, es que por sí, lo no visto YouTube Me voy a decir que por lo visto fue porque la música del juego por lo visto la, no, no sé a quién le pertenecía realmente los derechos entonces se la, se la, sub, o se la subvendieron o no se la vendieron a una compañía que fue la que empezó a poner reclamaciones a los vídeos que, tuvieron música, que tuvieran música del WWW. Y claro, la, la coña estaba en que, claro, la música la hizo Terry Cavanagh, aunque los derechos no eran 100% suyos, por lo visto, pues los compró otra compañía que es la que denunció. Y claro, la, la coña era eso, que el propio vídeo del propio autor del juego y del propio de la música se denunciaron. En plan, has puesto música de este juego, entonces, o borras el vídeo o tal. Y dice pero si el juego es mío, lo he hecho yo. Sí, eh... Ha pasado mucho esa clase de cosas. Es decir, YouTube para esto de la comprobación de... Bueno, lo de las denuncias de copyright hay mucha gente que se está aprovechando para sacar tajada. Sí, pero, es, pero eso tampoco es tampoco pero... tampoco es culpa de YouTube. O sea, es culpa, es culpa de la empresa que, bueno, tampoco es culpa. si compro los derechos, si quiere hacerlo mal y, y ser unos cabritos, pues sí pueden hacerlo. No, pero digo que... Es decir, que YouTube muchas veces eh, te quita... O sea... Permite denuncias de copyright que son totalmente, eh, ya no solo injustas, sino eh, que no vienen a cuento. Denuncias de copyright hacia gente que tiene el copyright uh -huh. o denuncias de copyright cuando no ha habido infricción, infricción para que, infracción, infracción, que coño me ha pasado, para uh -huh. que las compañías puedan sacar un tráiler y que quede en el primero de los, eh, jolín. Eh, en el buscador para que quede eh, de número uno, vaya, para que te salga y no te salgan los demás resultados del resto de la gente que ha subido cosas relacionadas con, con eso y cosas así, es decir y, y es que yo no sé a quién coño tienen para, bueno, obviamente bots pero para la comprobación de si esas reclamaciones son legítimas o no, pues oye yo no sé si de verdad debería haber bots porque vistas cosas así Sí, yo recuerdo que tengo un vídeo subido bueno, no tiene mucho que ver pero que tiene que haber bots a punta de pala porque eh, cuando fui a 50 por 15 hace ya años subí el vídeo a Youtube y, y una de las preguntas que me hicieron la, la quinta además creo tenía que continuar tenía que completar una canción de Ticherno de, de el, un italiano así Ero Ramachotti. Y, y una pregunta de, de que me hicieron, tenía que completar una, una canción de los Ramachotti, yo no la sabía. Y luego veías, en el, si veías ese vídeo, en vídeos relacionados a la derecha, salía la canción por la que me preguntaban. O sea, que el propio bot, me imagino, de YouTube, habría escaneado el audio de, de mi vídeo y había puesto como vídeo relacionado pues, la canción de... De los ramachotis, por lo que me preguntan. Que claro, no había ningún tag, ni yo puse nada de ramachotis en la descripción, ni nada. Yeah. Pero YouTube mm, puso el vídeo ahí. YouTube es mágico. Sí, sí. <risa> es mágico. Eh, Todo se ha dicho. Ahora se está dando. Que están denunciando... Por copyright, vídeos de Valve, cuando, cuando Valve en sus términos ya dice que se, eh, que se pueden monetizar perfectamente los gameplays de sus sí. de sus juegos y claro, todo. Claro, pero es que no es Valve quien lo denuncia. Son otras personas, pero es que YouTube no se para a comprobar que no es claro, Valve es que, ver, quien tenga los derechos. Tú... Simplemente cumplen con la reclamación, quítate, quitan el vídeo, aunque sea temporalmente ya está, y la otra persona pues si quiere se puede llevar a la atajada de los derechos. A ver, hay, un derecho, hay un detalle que es que tú una vez denuncias un vídeo automáticamente pasas a ganar tú todo lo que genere por, por publicidad ese vídeo. Y, y es que mucha gente se está aprovechando sí. de eso para sacar tajada. Vamos, que YouTube es bastante caca. Sí, sí. Para cualquiera que quiera eh, hacer vídeos y ganarse un poquito el pan con ello. Básicamente. O aunque sean las palomitas por nada Tomada. si hay algo más por sí. ahí que decir no creo que no hay nada más y ya llevamos dos horas bien, sí, bueno, ¿qué hora divertido. y media? hombre, un poquito menos ¿no? Digo yo. El, el otro fue dos horas no, y media ¿eh? no, no, llevamos bueno. hora y media ¿Eh? sí, cierto sí. hora y media que empezamos a las, nueve, a las siete y media son las nueve Claro. en fin, vamos cortando vale, vayamos venga pues despedidas algo que decir? si, sí, eh, no hubo pausas musicales y tal no, no. bueno pues sí. Sí, sido... sí, ha, si, ha, si resulta que León ha editado pausas musicales eh, este comentario eh, oyente, por favor. ¿Eh? ¿qué querías? ¿que hiciese una pausa musical para meter a Koti? Yo qué sí, sé, pues por claro, ejemplo, la canción principal la del principio claro del programa sí. te, tiene que ser Albano y mitad sí. programa claro. de Coti. Sí, de Coti, por favor. <risa> Albano y Rómina, ¿no? Sí. Sí, ¿Ah? felicitaba algo, ¿no? Felicitaba. <risa> que no, la gente no, no, no, pero fuera de coña, tienes que para empezar el programa, para la introducción, tienes que poner Albano y Romina. Sí. Que la gente se quede muy loca. Sí, cuando, cuando lo escucho, sí. muy que se va a quedar. Muy quiero, loca se va a quedar. Tiene que decir, quiero escuchar el programa entero para saber a qué viene esto. Sí. Dios. Ay, Dios. Por favor. Te lo pido, Leo. Con un favor personal. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Que lo haga o que, que no lo, que que lo haga? Hagas. Que sí, que sí, lo, sí, lo hagas. Que sí, que ah, sí. vale. Es que no, no he muy seguro de si tú querías que lo hiciese o no lo hiciese. Y que sí, leñe. ¿Cómo, ¿Por qué no voy a querer? Bueno, no? pues... Lo mejor que ha por mil, mil millones de motivos... ¿Qué, qué, ¿Qué motivos puede haber para no querer hacerlo? Es que... Es que... No, que o sea, odio no. muy enraizado hacia esos dos. Vale, bueno. Y justificado bueno no, no no puede haber odio justificado al Albano y a Romina. No. A ver, la, la canción sale con anuncio de Kinder Sorpresa. Mala no puede ser. <risa> es, es, es, es ciencia, o sea... Me encanta, me encanta el razonamiento de, de, de Flan. La ¿Hombre? canción sale con anuncio de Kinder Sorpresa. No puede ser mala. Claro. Se tienen regalitos y son de chocolate. ¿Qué claro. claro. Ya está. Es ciencia, no es opinión, es ciencia. Es ciencia. Ah. Es un hecho. Está claro. Es un hecho. <risa> mario cartucho sí, es más bros, ¿no, Flan? sí, ¡ah! Eh, en el Nintendo Direct ayer eh, anunciaron un personaje nuevo para Smash Bros, me olvidó comentarlo eh, Little Max, ¿no? Little, Little Max, sí, de Punch sí. Out me gusta mucho, me gusta mucho sí. ese juego eh, Yo creo Smash que no lo me lo dijiste mucho. 80 veces ¿verdad? claro que no lo dije sí, no se, me no, se, va. Se, ha, se ha quedado ah. para el final y no lo vas a poder desplayarte mucho ah, bueno, pues ah. nada, una pena, una pena no entiendo la, la, la, la, el objetivo de eso, pero pero vale. Eh, es que eh, Jesús no lo entiende, pero es que el podcast de Final Fantasy ah, es que hicimos especial que, que dijimos que íbamos a, a hacerlo corto y tal. No, no dijimos eso. La estuvo mascandose un monólogo no, no enorme dijimos, de Final no, Fantasy. No dijimos eso. Y escuché el podcast no, no sé, después yo por cierto. mi cuenta y no era tanto tiempo, fueron solo 15 minutos seguidos o así. <risa> No, fue tanto. No, Pero, a <risa> ver, no, no, ya recuerdo lo que pasa que a partir del 9 dije bueno, hay que ir cortando que yo me tengo que ir sí. y, y llegamos al 10 y hay súper monólogo de flan de 15 minutos hablando el solito de 10 <risa> <risa> <risa> o sea, Pero, deja, todavía te, no te guardo rencor por eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Jesús No, no, que recuerdo que ese programa lo empecé a escuchar porque además que fue el anterior al GOTY, que en realidad el fichaje mío fue para ese programa, pero como yo Final Fantasy no jugaba a ninguno, no llegué a participar en ese. Ah. E hicimos el siguiente del GOTY, pero ese sí. programa lo escuché y pero no lo no lo escuché entero porque que aparte que no me gusta Final Fantasy ver larguísimo, sí. Ya te entonces, entonces no, me, no me suena haber llegado a esa parte del es que era, fuera, fuera, había sido un especial Final Fantasy por el aniversario sí. este. Sí, sí, sí por el 25 recuerdo. aniversario. La, la, la situación lo, lo, lo pedía. Bueno, sí. estas son las despedidas, ¿no? Sí, es parte sí. De sí. Chao. Os quedáis. Chao. <risa> Chao, Koten, Oh. chau ah, pero pero A romina no le digo nada que se nos podéis nos podéis encontrar en twitter en de jpj el blog ww. Eh, www.djpj.es y ya está y ahí está todo ahí ella está todo eso y en youtube eh, y youtube eso youtube venga poner no. poner YouTube, youtube en youtube y ahí estamos nosotros sí, claro. Claro. somos parte. tan importantes que salimos poniendo youtube en youtube al lado de beautiful ay ay pues, bueno venga, venga chao chau